La presión rock Prohibido pasar Sin detenerse La, la, la segunda, yo ya quería quedarme en la primera, la segunda hora. Ahí estamos escuchando Slayer, Colt, arrancando la presión rock, segunda hora. Como ya sabéis, puedes comunicarte al 11 38 84 43 96. 11 38 84 43 96. Isabel, también para Hernán que está acá con nosotros ¿Te cuento algo rapidito? ¿De la ringa? Cuento que la renga tras la muerte de Miguel y su, se suspendió su gira obviamente. Hay gente, una comunicación en su página oficial. La banda ha sido su primera declaración con respecto al fallecimiento de Miguel Ramírez. Su tour programado ya eh, va a haber recién un nuevo aviso. O sea que la renga recién va a decir sus nuevos avisos en su página oficial. Pero todavía no hay novedades. Hola, escuchando lo que dice la presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Y como lo dice, sin detenerse, no lo detenemos. Y seguimos con una banda en vivo que a mucho le gusta, que estuvo en Argentina también, hace poquito. Y la presión rock te va a dejar disfrutar. A parte de recital en vivo tengo con la intriga ¿no qué, qué, qué a c vivo that is known Estamos escuchando cuerpo contaminado y tu presión cero. Que los chicos se están presentando el día de hoy, sábado 28 de mayo. Van a estar presentándose en Encuentro Quilmes Bar. Esto es San Justo, Arieta 3680 a partir de las 23 horas. Escuchando lo que vas a estar presenciando hoy en San Justo, Arieta, al 3680 a partir de las 23 horas. Uno de los temas que van a estar presentando: Prisión Ciro, Cuerpo Contaminado. Tenemos un par de mensajitos que llegan al 1138-844396. 1138-844396. En el aire en Malvinas 93.9, con esto que es la presión rock prohibido pasar sin detenerse. Ese primer día saliendo muy bien. Esperamos que el sábado que viene, podemos estar todo el equipo completo en el programa, pero por supuesto, Elio, ¿eh, seguimos con mensajitos. Dice, hola Divina, ¿cómo estás? Me encanta tu voz. Dice, impresionante. Un saludo para tu hermano. Dice, lo estaremos escuchando el sábado que viene también. Saludito, un beso enorme a la familia Gómez. Un besito enorme a la familia Gómez. Hola hermosa, ¿cómo estás? Dice, qué bueno que está la presión rock. Sigo escuchando, no te pido temas porque estoy disfrutando toda la música que están pasando. Brian de los Seibos. Vamos, Brian. Y acá la gente del kilómetro 30 haciéndote el aguante, Rochi. Somos de tu barrio, así que acá presente un beso enorme para todos. Fabián, muchas gracias, Fabián. No me no me no me buenas tardes, presión rock. Muy buenas tardes. Impresionante el programa, dice, es verdad que tienen la artillería pesada, tienen de todo y están a full. Impresionante, dice, los felicito. Ahí, José, voy a decir tu para José. Tenemos la artillería pesada, ¿eh? ¿Seguimos? ¿Cómo que no? Toda la artillería pesada sigue con Nirvana. Estamos escuchando Nirvana Prince. Ahora estamos escuchando Sangarte. Tema Sarga en la mitad, ¿eh? Es bomba. Bomman ahí está, ¿eh? Tenemos un montón de mensajes todavía impresionante cómo se está comunicando la gente a lo que es la presión rock prohibido pasar sin detenerse. Están mandando los mensajes al 11 38 84 43 96 Carajo, se estaba presentando en el Luna Park este viernes primero de julio a las 21 horas Así que los que quieran escuchar un recital impresionante de carajo Lo van a estar haciendo este viernes primero de julio a las 21 horas En el Luna Park Roche, saludos para tu hermano, gracias Roche, te hago el aguante hoy, dice, y el martes soy Josefina, un besito no, no, para Josefina dice Roche, ansiosa para escuchar la presión rock y más ansiosa para que vos empieces el martes, muchísimas gracias Un saludito para Chapita también, también para el operador de la radio. Ese Roche, ¿dónde está? Presión Ciro. Precisión Cero está sábado 28 hoy. Está, así que se va a estar presentando en Encuentro Quilmes Bar. En 3680. Estos es aritas están justo a partir de las 23 horas. Te repito si puedes anotarlo. Encuentro Quilmes Bar. Se llama el lugar donde van a estar la gente de Precisión Cero. Esto va a ser en Arita 3680 a partir de las 23 horas. un par de mensajitos medio rapiditos ¿eh? Saludito para la familia Gómez y la familia Rivera es un beso enorme que estamos escuchando el rock acá lavando el auto como es eso me encanta cuando dicen lavando el auto me encanta me encanta que estén haciendo algo mientras escuchando lo que es rock ¿eh? pero vamos a seguir como habían pedido mucho como te había informado que iba a estar, que va a estar en Luna Park viernes primero de junio a las 21 horas, como te acabo de decir, acá seguimos, ¿eh? Se viene ácido, esto es carajo. Ik weet niet wat je denkt. Ik weet niet wat je denkt. Ik weet niet wat je denkt. Porfa, el primero de julio, ¿no? Dice. Carajo. voy a tener luna par el viernes. Primero de julio, mi amor. Julio. Muy bien, ¿eh? Lo dijiste bien. A las 21. Y tengo información. Zafaste. Y tengo información. Trajimos. Se tengo ¿Tenemos cómo bajamos de internet. Más o menos para que te ubiques. ¿Cómo lo voy a sacar? Super... Está a 125 más 13 pesos El Pullman solo está a 105 más 11 pesos El Pullman lateral está a 85 más 9 pesos Campo 95 más 10 Y cabecera sin numerar 75 más 8 Así que más o menos tenés los precios Es un es un cargo por servicio, no incluye costo de entrega, ¿viste? Eso cuando lo pedís. Más o menos te vas de, dando cuenta más, es el más, a veces cuando lo encargan, ¿viste? Ahorita 125, 105, 85, 95, 75, esos son más o menos los precios. Estamos escuchando Diamond. Ellos... Siempre tenemos la ¿sí? artillería pesada con mucha información. Dice yo, voy a ir a ver, carajo. Lucas, Lucas. Sería bueno ir a ver, carajo. Está muy bueno, ¿eh? ya sabes más o menos los precios de carajo para que puedas adquirir tu entrada obviamente en el Luna Parry tenemos más info el sábado 18 de junio se encuentra ojos locos la llama sonriéndole al enemigo anticipadas en los lugares de siempre uno Rodri tripleolivier punto locos punto está preguntando y de suerte se van vendiendo en el Luna Park. Obviamente seguro en el Luna Park ya estar en ventas, ¿eh? Tenemos un montón para agosto Este es el sábado 20 de agosto A las 19 horas, asilo abierto La mancha de Rolando El año del tigre La información del rock cómo se viene este año ¿eh? vale, Los fanáticos de la renga me están pidiendo de la renga acá Para Mauricio Lucas José Y a ver, me falta una Y Brenda, que están pidiendo la renga Ya vamos a pasar la renga, eh a Roxy Roquera me pusieron esta buena programa no te mandé antes porque estaba cocinando puede ser Co cocinando ahí se piró te estaba escuchando aguante rata blanca no me puso el quién es uno de quién quien sos te mando saluditos ahí para todos los fanáticos de la renga también para, para la familia Gutiérrez para Iván el Colo para Guillo y para todos los que estaban nombrando recién que estaban pidiendo la renga se viene la renga ¿eh? Así estamos escuchando. El final es donde partí. Esto es La Renga. O sea, el final es donde partí, estuvo sonando hace un ratito nada más. El mensajito de Rochi, Roquera, de Rosa y Jay. Voy a sonar a la familia Rodríguez, ¿eh? los quiero mucho. Dice Rochi, dale que sea martes, me ponen. Ya va a ser martes, falta poco, chicos. Dos días, dos días nada más, ¿sí? ¿eh? lo que me están pidiendo chicos, eh Tengo todo anotado Así que cuando venga de Deguillo, tenés y tenés laburo para el sábado que viene está poquito reto Blanca, vimos pasado reto Blanca, mujer amante en la hora anterior Pero igual lo anoté para que vuelva a poner algo de reto Blanca para el sábado que viene, eh Todo comunicado al 11 38 84 43 96. Y si te doy tiempo que notes 11 38 84 43 96. En dos días yo estoy perdida no lunes domingo lunes dos días y media. Tres días, yo para decirse lo más chico. Ilusión, a Muy bueno el volumen 4 de Yayo Che. Saludos, los felicito, muchas gracias. Escuchando lo que es los frates, la Biblia y un califón. Igual vamos a seguir con ellos, ¿eh? No te vas a quedar con las ganas ni nada, acá es lo que es la presión rock. Un poquito para finalizar ya. Seguimos con los frates. Mira, escuchando la Biblia y un califón. Vamos a seguir con Calamares, también con Los Frates. La presión rock. Siendo por el centro de la universidad de la Trisfalope que atento siempre está que le encanta ay, tú los fanáticos ¿eh? ay me dijeron colgada ya sé que soy colgada bueno es que estoy pensando ya que tengo que empezar el martes viste salito para DJ Yayo está escuchando también como siempre haciéndome el aguante mi hermano queda muy poquito ya ya queda muy poquitito. De 20 saludos para toda la gente que no está haciendo el aguante el que empezamos el sábado pasado y estuvieron mandando sus mensajes al 15 38 84 43 96 sí sí al 11 38 84 43 96 también para DJ Yayo lo voy a hacer el 0 2 02202 45 52 26 0 2 202 45 52 20 6 y 6 722 asterisco 31 72 Viendo ya ¡Muy poquito nos queda! Digamos que casi nada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que siempre le hacen aguante lo que es la presión rock. Saludito especialmente para Diyo. No, se, se nos fueron las dos horas impresionantemente rápido. Y como escuchando Cris, me encantó, me encantó como estamos terminando el sábado que viene en Malvinas FM 93.9. A partir de las 13 horas a las 15 vamos a estar presente con la presión rock. ¿eh? El martes el expreso Cumbiro de 19 a 21 horas. Para que están escuchando. Reportaje al villano. ¿eh? Muchas gracias, te voy a dejar con un timazo. Iron Maiden, vamos a estar escuchando, Iron Maiden, cantó, me encantó, Iron Maiden, vamos a escuchar la visión, nos vamos, muchísimas gracias, esto fue la presión rock, prohibido a pasar sin detenerse.